por la industria y los empresarios industriales sino por los trabajadores que necesitan cobrar sus salarios y, sí. y seguir trabajando sí, sí, sí. La, la industria metalúrgica por suerte sigue el repunte en agosto y pide un bueno mayor mayor fondo mayor fondeo del estado y de, y de las inversiones 49% de sí. las firmas necesita un financiamiento y hay algunos otros datos positivos dentro de la catástrofe de un leve de un lever repunte, así que ojalá que en el Día de la Industria haya buenas novedades. Y otra es que hoy el equipo argentino de antropología forense daría a conocer, no en conferencia de prensa, sino a través de sus redes sociales, de sus medios institucionales, uh -huh. eh, eh, si se confirma o no claro. que el cuerpo encontrado Ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires es efectivamente sí. el de Facundo Astudillo Castro. Eh, hubo maliciosamente algunos trascendidos que lo daban por confirmado rápidamente sí. tanto este su mamá como como bueno, como el mismo equipo de deología sí. forense sí. lo, lo desmintieron. Telam fue, ¿no? El medio sí, que primero Sí, prim hasta Telam sí. se lo comió, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, había dado la información a través de las redes sociales, a través de Twitter lo dio. Eh, sí, sí, se lo comió la agencia, lamentablemente se lo comió la agencia. Uh -huh. eh, algo importante también esta tarde eh, es que en el Senado van a convocar a una sesión especial, es decir, de, dirá este jueves, cerca de las 15, la validez de varios decretos de necesidad y urgencia firmados por el Ejecutivo, entre los cuales se destacan la declaración de los servicios de telecomunicaciones como públicos y esenciales y la derogación de la intención a la empresa serialera Santa Fecina Vicentín. ¿Sí? También eh, van a dar ingreso en la Cámara Alta 29 pliegos enviados por el Ejecutivo para designar nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes juzgados de toda la República, ¿sí? Vuelven a tocar el tema de las comunicaciones, habrá que ver qué pasa con este tema de está bien, van a derogarlo quizás, pero bueno, habrá que ver qué qué es lo que va a decir el gobierno con, con este tema, ¿no? Ajá. Uh -huh sobre este tema. Así es. Eh vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde. Sí, es muy importante la, la sesión que se va a llevar a cabo en el Senado de la Nación. Te iba a decir otra cosa más, bueno, pero ahora se me fue del de me Bueno, que eh, queda la, la tenemos ah, en, en parrilla, como quien dice, como dicen nuestros nuestros productores. Sí, sí, sí. Este... sí iba a decir algo más y se Bien. Bueno, Claudio, bueno, en un momentito vamos a estar hablando con bastante. con la gente del Garrajam. Sí. Está bien. Me enoja bastante la situación, la verdad, no no no me cuesta comprender a, la, a las personas, ¿no? Uh -huh. Me cuesta cada vez comprender más a las personas, hay responsabilidad a, a flor de piel de mucha gente, lo veo acá en Córdoba también, ¿eh? Lo veo en el día cuando salgo alguna vez, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Eh, eh, o veo gente acá caminando sin sin sin barbijo y, y realmente yo digo, bueno, allá vos, claro. sin barbijo. Así ¿No? es. Claro. Claudio, seguimos claro. eh charlando en un ratito vamos a hablar con gente del Hospital Garrahan, que bueno, nos nos contará un poco más de esta situación también. Bueno, dale, dale. Eh, tenemos una nota con un músico muy importante. Luego en el final Javier Peñoñori, vamos a conocer parte del último disco de Javier y no vamos a hablar un poquito de él. Bueno, ya tengo arreglada Marián Farías Gómez, eh, eh va a estar junto a nosotros. El próximo miércoles ya, aviso, 12 y 20, porque con Marían no se va a hablar solamente de música, ¿no? Muy bien. Eh, Marían ha sido directora del patrimonio en épocas de Daniel Scioli, ha sido directora del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. Así que puede contarnos cosas muy interesantes a nivel político también, ¿no? Bien. Bueno, abrazo. Abrazo. Bueno. Hasta un ratito. Chao. Así, Claudio Arellano, aquí equipo completo también. Vamos a una breve pausa y nos metemos con la información.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 Entra a en nuestra web www.cooperativaelsocalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259, y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381 1939. Cooperativa El Zócalo. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva.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 Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza a dejarla toda la noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana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 54 de la mañana y nos ha llegado desde la gente del Hospital Carrahan el anuncio, el comunicado que eh, dispone que en el día de hoy se va a realizar una, pro una protesta en la entrada del hospital en combate de los pozos y se va a marchar por la avenida Entre Ríos en reclamo de las autoridades hospitalarias de Nación y Ciudad de paritarias ya con un sueldo mínimo igual a la canasta familiar, además eh, que se dispongan los test PCR para todo el personal. Así que hay una protesta cierta allí en el, hospi el Hospital Juan Garrahan, de aquí cerquita del barrio de Parque Patricios. Estamos en comunicación con Liliana Hongaro, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Liliana, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández-Elem, Leila Vitar, te saludamos aquí en Radio Gráfica. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Eh, Liliana, coméntanos comentanos. Cómo, eh, sí. pri primero me, me quiero referir y, y conocer tu, tu visión eh, de esta carta abierta que ha elevado la Sociedad Argentina de, de Terapia Intensiva sí. por, por sí, la situación sí. crítica, límite, que ya se está viviendo en la mayoría, no sé si decir en la mayoría de los hospitales, pero en buena parte de los centros de salud. ¿Cómo está la situación específicamente en el Gargajam? Mirá, en el Garrahan, eh, en relación a los pacientes, estaba bastante controlado. Tenemos varias salas, que son salas generales, que se han habilitado para pacientes con COVID. Y aparte, bueno, cuando el paciente requiere de terapia, pasa a la terapia. La situación acá es mayor, vos sabés que la población mayoritaria son adultos eh, que tienen COVID en el país. Los niños es una franja muy baja, por suerte. ...y entonces se complica por eso los comunicados de los terapistas... ...porque, eh, como bien se dijo estos días en los medios... ...uno puede tener habilitadas camas, poder tener respiradores... ...que es lo que se hizo en estos meses de cuarentena... ...digamos habilitar sectores y hasta el momento no, se, no estaban, no funcionaban... ...o estaban cerrados, pero sabemos también... ...que el recurso humano es finito... Eh, ...para formar a un terapista... ...se necesita fácil... ...bueno, además de recibirte de médico... ...un posgrado de 7, 8 años... ...eso en 5 meses de cuarentena... ...obviamente no lo lográs... ...entonces realmente... Esa la, ...la situación es grave... ...porque además de algunos lugares como... ...en Jujuy o Chipoleti... ...en donde no está ni siquiera el recurso físico... Eh, tampoco está el recurso humano. claro Entonces, bueno, eh, la situación es grave. Y además, como explicaba antes en otra radio, en todo el sistema de salud se han formado equipos que funcionamos por semana. Uh -huh. eh, son cortes esto es para protegernos, porque si hay un equipo que se enferma y tenemos que entrar todos en cuarentena, otro equipo que no está viniendo al hospital nos va a reemplazar y es alternado esto, ¿no es cierto? Entonces una semana trabajo en un equipo, otra semana otro equipo. Uh -huh. Y bueno, y esto agrava por la cantidad de pacientes por cinco meses de pandemia, el estrés, el cansancio, el cansancio, la falta de recursos, ¿no es cierto? Eh, la asistencia de los pacientes. Y otro recurso que es a nivel mundial y en el país es muy grave, que faltan son en eh, la parte de enfermería. O sea, los enfermeros y las enfermeras son fundamentales en el contacto cotidiano y en el seguimiento de los pacientes. Claro. Eh, digamos que es la cara visible en este momento eh, que se acerca cotidianamente al paciente. Uh -huh. Y no faltan enfermeras, y faltan enfermeros en el país debido a los sueldos bajos. Vos bien decías recién en la cortina, bueno... Eh, no tenemos paritarias, los sueldos se han quedado bajísimos, 38 o 40 mil pesos, se está ganando una enfermera con 35 42 horas, hay médicos en algunos sectores como el Hospital del Cruce que están ganando alrededor de eso también y en el hospital también, uh -huh. o sea que bueno, eh, es caótica en este sentido y crítica la situación, en donde no hay recurso humano, donde faltan enfermeras, en el hospital han entrado 100 enfermeras, tienen que entrar 60 más, pero me acuerdo que en algunas de las reuniones que tuvimos con el Consejo ya hace de varios meses, porque estos reclamos son viejos, no son nuevos, se nos planteaba que eh, no había suficiente gente que se presentara a los concursos. O sea que es muy grave esto a nivel país, que no tengamos recursos formados y en enfermería es clarísimo que por los bajos sueldos la gente decide no estudiar enfermería ni estudiar otra carrera